Estrategias, productos, productos, productos tendencias, tendencias, tendencias y rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Volvimos, 13, 17, 23. La temperatura en este momento sol se ve por la ventana de Radio LED. Acá en los estudios que tiene la emisora en el barrio de Palermo. La verdad que es un, lindo, es un lindo día, un poquito pesado. Sora, ¿qué opina usted de pesado? La saludamos, porque no la saludamos en el primer bloque. A Sora, nuestra operadora. Eh, hoy, Belén, que es nuestra operadora habitual, está descansando, ¿no? De vacaciones. Muy bien. Merecidas, ¿o no? Bueno, sí, merecidas. Merecidas. Bueno, la semana pasada fue el lanzamiento. Ford hizo el lanzamiento de su nuevo, su, uno de sus, de sus nuevos autos. Uno de los, eh, de los vehículos que va que es un pre lanzamiento lo van a empezar a vender a partir de de, de, de unos meses de mitad de año eh, nos parecía que era una excelente oportunidad este lanzamiento porque la verdad estuve ahí en el Hotel Faena viendo, viendo esta presentación de Ford y es increíble la cantidad de tecnología que tienen los autos así que más que de autos vamos a hablar con de tecnología con Francisco Molina Pico que es gerente de producto de Ford Francisco ¿cómo estás? buen día Hola Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes, mejor dicho. Buen día, buenas tardes, estás? bueno, perfecto. Sí, estamos en un horario medio raro, viste. Yo digo buen día, a veces me contestan buenas tardes. Es lo mismo, no importa. <risa> Está muy bien. Francisco, bueno, eh, la verdad, impresionante el otro día la presentación de de. de. de. de X Max eh, este. este nuevo. este nuevo auto. Primero, siete butacas, ¿no? Más eh, que un auto, parece como si fuese una una, una especie de, de, de camioneta. No, es, no está en la, en, en, la, en la línea de los de los SAP, ¿no? De los de los eh, o oh, sí, contame un poco. No, en realidad este producto participa de un segmento que se denomina los vehículos multipropósitos. Claro, es, un, es una especie de auto familiar grande, digamos. Exactamente, los, los vehículos de tercera fila de asientos los vas a encontrar en diferentes segmentos. Hay vehículos que se llaman MIB, que, que es otro tipo de, de productos un poco más chicos, o vas a encontrar soluciones en los SUVs, que son las, sí. la, las camionetas, este, para, para describirlas de alguna manera, con solución de tercera fila de asientos o con siete asientos. Y es max, que es un derivado de un monovolumen, si queremos llamarlo de una manera, que son los vehículos multipropósitos. Claro, bien, bueno, eh, la verdad, eh, impresionante, más allá, la verdad que tenía ganas, te escuché el otro día hablando de las características, las características que tenía este auto, pero digo, más allá del x max me gustaría charlar un poquito con vos, que sos un especialista en esto, que estás con los últimos modelos eh, de, de lanzamientos de Ford, pero que obviamente conoces lo que está pasando en la industria y, y, a nivel, y a nivel global, de lo que pasa justamente con esta conjunción entre la tecnología, y en este caso los, eh, lo, los, los vehículos, y hablar un poquito del, del futuro de, de, de los autos, del presente, de lo que tenemos hoy, y un poco de lo que viene a nivel, a nivel tecnología. Eh, la verdad que en cuanto a, eh, a diseño y seguridad y a confort, digamos casi todas los, los, las características habituales de un auto hoy están cruzadas eh, netamente por cuestiones tecnológicas. Bueno, sí, claramente, y, y principalmente en este tipo de segmento de vehículos, uno de los principales atractivos o, o, o que más podemos disfrutar nosotros desde este punto de vista como, como responsables de un lanzamiento de este tipo de vehículos, es que te permite presentar tecnologías que, que son los primeros vehículos en los cuales van pasando de, de etapas de desarrollo a, a que las vayas a encontrar en, en, circulando por la, por la calle de, de, de la Argentina. Sí. Por ejemplo, a ver, contame algunas. Mira, por ejemplo, digamos todas las tecnologías que vos vas a ir viendo que se incorporan en los vehículos, todas tienden al manejo autónomo. Entonces vas a ir encontrando un montón de funciones que lo que están haciendo es automatizar procesos que nos tocaba hacerlos a nosotros como conductores. Vamos, vamos mucha... de cabeza al auto que se maneje solo en algún momento, quizá, de un futuro por ahí no tan lejano. Vamos para ahí. No tan lejano, no tan lejano, exactamente. Es algo que se viene y claramente vos vas a ir identificando tecnologías en los autos que te van llevando a entender que por qué las direcciones de los, autos, de los autos empiezan a ser eléctricas, porque son esas formas de hacer que el auto empiece a manejarse solo, que se estacionen solo, ya hay un montón de autos que lo hacen, y ese tipo de tecnologías van haciendo que cada vez estamos más cerca de lo que ya está probado y se fue llevando al, al día a día. Te puedo nombrar algunas de las cosas que puntualmente este vehículo incorpora, que son los, los primeros ejemplos de algunas tecnologías este, Que hacen al confort y a la seguridad Pero claramente te van llevando A la conducción autónoma A ver, contame Por ejemplo, mira, SMAX está presentando La última tecnología que tenemos disponible En términos de iluminación A ver eh, Mira, te, te voy a ir contando Qué es lo que hay en novedades de iluminación Y qué es lo nuevo que está trayendo SMAX Lo primero claramente y conocemos y vamos viendo que cada vez más vehículos incorporan luces de alta capacidad lumínica Como fue el xenón en su momento sí. o la última evolución que son las luces de, de LED En el caso de SMAX no solo son de LED sino que tienen la capacidad de ponerse en función de luces altas y en función de luces bajas en forma autónoma En, en función de la cercanía esto? del auto que viene de frente por ejemplo identifica un auto, identifica un vehículo que está delante nuestro, ya sea que va en el mismo sentido que nosotros o que viene en sentido opuesto, sí. con una cámara cumple esta función y cuando identifica que hay un vehículo, lo que hace es bajar las luces, poner las luces bajas para evitar encandilar. Ahora... O sea, toda es esa cosa de haceme luces, eh, no me encandilé, cómo no va en la ruta, ¿viste? es medio complicado, por ahí un camión o qué sé yo, este auto, el, el, el X-Max, por ejemplo, te lo resuelve solo. Lo hace solo, igual que otros vehículos como lo, eso ya lo tenemos disponible en Mondeo, claro, por ejemplo. Sí. Es una tecnología que lo que hace es hacia la seguridad. ¿Por qué? Porque primero va a maximizar la luz que podamos usar en ruta y va a evitar encandilar a personas que vengan de frente o que nos estén sobrepasando en, el, en la vía. Muchas veces te pasa que o la gente se olvida de bajar las luces o se olvida de poner las luces altas. Entonces cuando tiene la posibilidad de hacerlo, no está iluminando correctamente la ruta por donde circula. Con este tipo de tecnologías se hace en forma autónoma. Hace a la seguridad, obviamente, porque es una cuestión de que te pueden encandilar o te pueden encandilar. Y hace también a la, a la comodidad del que va manejando porque te resuelve una cuestión más, digamos. Por supuesto. Y en el caso de SMAX, lo que estamos incorporando, que es esta nueva tecnología, es la capacidad de anti-encandilamiento con las luces altas. ¿Qué significa esto? Que cuando el vehículo identifica que hay un vehículo que está delante nuestro, ...va a esperar para poner las luces bajas hasta el momento donde esté muy cerca nuestro... ...donde no hay forma de no encandilarlo... Claro. ...y para evitar encandilarlo cuando está a media distancia... ...mantiene las luces altas pero le genera una sombra... ...y esa sombra la va a acompañar, va a seguir el movimiento del auto para evitar encandilarlo durante todo ese trayecto. O sea, mientras vas, antes de cruzarte con el auto que viene de frente, por ejemplo, perdóname que te interprete, ¿no? Yo para, para tratar de entenderlo, a ver si estoy entendiendo bien, le hace como una especie de conito de, de, de sombra para que esa persona no se encandile y la luz lo rodea al auto, al auto que viene de frente. Exactamente. Mantiene las luces altas para maximizar todo lo que yo pueda iluminar Pero donde está el vehículo genera un espacio sin luz Para evitar justamente encandilarlo y molestar al vehículo que está delante nuestro Perfecto, extraordinario Bueno, eh, estamos hablando con Francisco Molina Pico, gerente de, de producto de Ford Me hablaste de luces, hablemos de alguna otra cuestión Bueno, obviamente todas las, las, las, el atractivo que tienen los autos en, en, el, en el corto plazo A la gente le interesan las pantallas Este, el sistema, los sistemas de infotainment y por supuesto las cámaras en, en el caso de SMAX estamos presentando una nueva cámara que no solo es una cámara para reversa sino que tiene una cámara frontal eh, que viene a, a resolver algunos inconvenientes que tenemos todos los conductores que cuántas veces nos pasa que llegamos a, a una esquina hay un camión estacionado un vehículo de gran porte y no nos deja ver si circula algún vehículo cuántas veces nos pasa que salimos de un estacionamiento ...y por más que haya una alarma o, o un semáforo que le indique a la gente que va a salir un vehículo... ...puede venir una persona distraída, escuchando música, hablando por teléfono, un ciclista... Eh, ...y lo que estamos haciendo con esta cámara es que con solo asomar un centímetro la trompa del vehículo... ...que claramente nosotros estamos más o menos un metro y medio por detrás... Sí. ...necesitaríamos sacar toda la trompa del auto para ver qué es lo que viene circulando... Con esta cámara vas a poder ver hacia los dos costados En una vista de 180 grados Qué es lo que está pasando Bien, te, te, te permite salir de un garage Y no tener que frenar muy rápido Si viene alguien caminando O mucho más si viene un auto cruzando, obviamente Exactamente Y, y además no solo tenés una vista de, de muy buena calidad De qué es lo que está pasando Sino que es de muy fácil operación Porque también te pasa que existen soluciones de este tipo Pero que tenés que entrar a la configuración Buscar de dónde se enciende que después se te apaga pero no podés volver a encenderla... ...tenés que ir a buscarla... Termina, termina siendo un, una, una molestia engorroso. más que algo que soluciona... Sí, y la verdad es que por suerte se encontró una solución muy sencilla... ...que es un, un, un acceso directo, es un botón muy sencillo... ...que está al costado de la baliza, para que tengas una idea... Lo, lo, ...lo simple de encontrar que está en el tablero central... ...donde uno puede encender la cámara... ...inicialmente en una visión de 130 grados, que es pantalla completa... ...o en 180 grados, que es una visión partida para asegurarte de estar viendo hacia los costados del vehículo con una visión completa para asegurar. Salir con toda seguridad y tranquilidad de cualquier espacio. Bueno, la función de, además de esto, la función de, de estacionar de, solo, entre comillas, digamos que el auto estacione con las cámaras que te vaya guiando y estacione solo, también está presente acá y en algún otro modelo, en el Mondeo también, hablando de Ford, ¿no? Sí, por supuesto es algo que ya lo tenemos ya estaba, incorporado sí, en sí. varios vehículos. Lo claro. tenemos en Mondeo, lo tenemos en Cuga, lo tenemos en Focus. Es una tecnología que... Te permite eh, hacerte una ayuda para lo que es eh, el estacionamiento, tanto paralelo como en modo perpendicular y hasta te ayuda a salir de un estacionamiento. Una vez que tenemos el auto este, estacionado podemos pedirle que nos ayude a salir y haga la maniobra por nosotros para hacer todo el cálculo y por supuesto no, no tocar el auto contra los paragolpes del auto que esté delante o detrás nuestro. Estamos hablando de maniobra completa de estacionado. Sí, lo que estamos hablando de lo que es la maniobra de, eh, de la dirección, no, no del freno o acelerador. No, claro, claro, exacto. exacto. Estás hablando de, te, te, te maneja la dirección, vos tenés que moverlo. Calcula el espacio, ya sea para estacionar o calcula... Los, los márgenes de espacio que tengo hacia adelante y hacia atrás para ayudarme a salir de un estacionamiento paralelo o per per perpendicular. Bueno, Francisco, estamos hablando de cosas que ya están en el mercado, que ya están disponibles o que van a estar disponibles dentro de muy poquito tiempo en el mercado local. Vos que estás en Ford, que tienen que la avanzada de la, de, de, de la tecnología, que son una marca una marca líder a nivel global en cuanto a autos. Contame un poco lo que se viene, lo que están probando, lo que están, lo que está ya, lo que ya probaron otros países, lo que están, eh, lo que están testeando en cuanto a tecnología, qué cosas se van a venir en el en el mediano plazo. Bueno, mira, claramente los, todos los, los el, el, el esquema de investigación y desarrollo está volcado en el en las funciones de, de los vehículos autónomos. Y lo que vos estás viendo y lo que va llegando eh, es claramente las, las porciones de esas investigaciones que ya se pueden volcar a, a la industria masiva. Y lo vas a ver con una aceleración que no se conocía. La industria automotriz está acelerando. Claramente hoy no está a la velocidad de la industria de los celulares, eh, por poner un ejemplo. Sí. Pero es mucho más acelerada de lo que encontrabas en la industria hace 4 o 5 años atrás. Donde el ciclo de vida de los productos era mucho más lento. ...hoy te vas a encontrar con vehículos... ...que hace cinco años le faltaban tecnologías... ...que hoy, quien es un poquito exigente... ...en esta industria... ...lo va a encontrar como inadmisible... ...que los vehículos no tengan determinadas cosas... Claro. ...hablamos más que nada en términos de seguridad... ¿no? En, ...en cantidad de airbags... ...en los asistentes para, para mantenimiento de carril... Que, ...que te ayudan a que si estás distraído... Este, ...te des cuenta que te estás corriendo... de ...un carril a otro involuntariamente... ...todos sistemas que hacen a la conducción autónoma que todavía no está listo para que funcione al 100% en forma autónoma, pero lentamente vas incorporando todos esos detalles que simplifican la vida del conductor y que claramente eh, nos está dejando ver cuál es el norte en la industria, por supuesto. Bien, ese auto que se maneja, que se maneja solo, obviamente que ya hemos visto, hay un montón de pruebas, el, el auto de tal marca que va de tal lugar a tal lugar en Estados Unidos y qué sé yo, también eso acarrea un montón de, de cosas éticas y legales y un montón de, de, de cuestiones que se irán, que, que, que iremos eh, dirimiendo con, eh, con el tiempo, pero realmente lo que se viene es espectacular y lo que ya está disponible es espectacular y realmente es un cambio eh, increíble con, y, muy, y muy notorio con lo que era la industria y la, y la tecnología en autos de hace muy pocos años atrás. Exactamente y la verdad viene más rápido de lo que, de lo que todos nos pensamos. Se, se viene con todo. Bueno Francisco, te agradezco mucho por, por la charla, muy interesante. No, por favor, gracias a vos, Sebastián, por, por, este, por este contacto. Te mando un abrazo. Hablamos con Francisco Molina Pico, gerente de producto de Ford, hablando de los autos del presente y del futuro. Bueno, mientras tanto, está Meta Verdurazo en la Plaza, en la, en la plaza de Mayo. Ahí están, hay un montón de, de, de, de productores eh, entregando... Entregando, entregando estos estos productos son principalmente los trabajadores de la Unión de Trabajadores de, de de la Tierra y hay una serie de reclamos que después te lo voy a enumerar contra eh, a, eh, digamos, con, eh, reclamos que le hacen al. al gobierno nacional en reclamo de una ley de emergencia que brinde protección al trabajo y apoyo. Para el fortalecimiento de la producción y comercialización de los pequeños productores. Estoy leyendo el comunicado de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que en este momento está revoleando verdura, verdurazo en Plaza de Mayo. Más allá del chiste, muy triste lo que pasa y muy gráfica esta, esta, esta opción de regalar tantos kilos de verdura como protesta y como señal del de drama real que están viviendo las economías regionales en muchos, en muchos lugares del país. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos en instantes con más Solo Negocios. Personal. Son Solo negocios. Bueno, volvimos. Te cuento que eh, los fiscales de la justicia eh, nacional, en este caso el fiscal Campañoli, pidió la detención de, del comisario Potocar, es, eh, quien era el flamante, digo, porque asumió hace pocos meses. Eh, titular de la policía de la ciudad, de la nueva policía que mezcla recursos de la policía federal transferida al gobierno nacional a la ciudad y de lo que fue la policía metropolitana que creó Macri cuando era, cuando era alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Potocar era la máxima autoridad de la policía, eh, de, la policía de la ciudad, había sido separado este fin de semana por Rodríguez Larreta, por cuestiones que tienen que ver con denuncias que tenía vinculadas con temas de, de, de, de corrupción. Y ahora el fiscal Campagnoli pidió la detención. Hay que ver si el juez que entiende la causa eh, hace, hace caso de este pedido de, de, de Campagnoli, pero complicada la, eh, eh, la, la, la, la posición del comisario Potocar, que era acusado por, de recibir sobornos. Así que bueno, ahora tiene un pedido de... Un pedido de detención. Vamos a ver qué decide el juez al respecto. Está fue apartado temporalmente por, eh, por Rodríguez Larreta en este contexto de denuncias y demás. Bueno, vamos a hablar un poquito de Fintech. Sabés que de vez en cuando nos gusta volver con este, con, este, con este tema. Es un tema que realmente a mí me apasiona, que tiene que ver con la mezcla de la tecnología con las finanzas recién hablábamos de la tecnología y los autos con la gente de Ford, bueno, ahora vamos a hablar de la tecnología y la finanza, la tecnología cruza, cruza horizon, horizontalmente así se dice, todos los negocios y en este caso hay re, promete revolución en el, mundo, en el mundo financiero en el mundo bancario eh, estoy viendo un informe que se llama Global Fintech Report que hicieron la, agencia, la gente de, de, de Price Waterhouse y donde hay un montón de cuestiones que tienen que ver como, con el impacto eh, que tiene Fintech eh, en el, eh, en el en el mundo de los negocios, en el mundo bancario. Y hay un punto que habla de la expansión del blockchain. El blockchain te va a sonar a chino, te va a sonar a cosas del, del otro mundo. Es la tecnología de base de, de Bitcoin. Vos sabés, esta, esta criptomoneda que de vez en cuando escuchás que sube la cotización, que baja la cotización, que mucha gente usa como resguardo de inversión segura. Bueno, para que nos explique bien en detalle a nosotros que somos leos, que entendemos bastante poco de la, de la cuestión, que es blockchain vamos a llamar, estamos en comunicación con Alejandro Cosentino que es el CEO de Afluenta, que es una empresa eh, eh, pionera en el mundo del fintech del local y que después le vamos a preguntar a Alejandro cómo le está yendo y que nos cuente algún detalle de, de, de Afluenta, pero primero quiero que él, que es uno de los verdaderos expertos del mercado local de fintech, me cuente un poquito de blockchain eh, Alejandro estás ahí? Sí, sí, acá, te te, te, te hice una intro como... re larga, por ahí te quedaste <risa> medio dormido con el teléfono, pero bueno. No, no, no. Bueno, Alejandro siempre llamar. nos socorre nos con estas cuestiones que tienen que ver con entender un poco de manera más fácil cuestiones que tienen que ver eh, con la tecnología y con el mundo de, los fina de las finanzas, de, de, los, de los bancos. En este caso, eh, Alejandro, te vamos a usar para que nos cuentes un poquito más en detalle qué es, qué es blockchain y cómo funciona y por qué todo el mundo a nivel global y demás habla de que va a tener un impacto realmente muy grande en el, en el mundo financiero, mucho más del que ya, ya tiene. Bueno, lo, vos lo explicaste, diste una buena introducción. El blockchain es la tecnología subyacente eh, para las transacciones que se hacen con bitcoins. sí el bitcoin es una criptomoneda, una moneda virtual, digital, digamos, que utiliza al blockchain digamos, para darle a las personas que transaccionan a través del blockchain y eh, bitcoins una herramienta segura, sí, entonces eh, es un sistema distribuido en donde hay como una especie de libro en donde se registran las transacciones que no puede ser alterado, con lo cual viste que en general el, el, uno de los componentes importantes de toda la tecnología de finanzas y eh, fintech es la confianza, entonces muchas veces cuando vos transaccionas con gente que está a la distancia, a la que no le ve la cara, a la que no la conoces, este, siempre te queda la que, duda de che esto llegará, habrá llegado, llegará, no llegará, claro. lo hago, no lo hago. Entonces, lo que, lo que esencialmente, eh, el, el Bitcoin es una, es una moneda virtual, como te decía, volátil. ¿sí? Un día puede subir, otro día puede bajar, digamos. Eh, no, no, no, no escapa a las condiciones de cualquier elemento digamos, que tiene cotización. Quizás sí. muchas veces está amplificada digamos, por las subas y las bajas y tiene un valor especulativo, digamos, como cualquier elemento de inversión. Digamos. Pero la tecnología de base es, es lo que empieza a posibilitar distintos usos, entonces eh, empiezan a hablarse de, además del, del, del Bitcoin como, como elemento de inversión acerca de la tecnología que le da, que le da sustento. Y este entonces, este es blockchain de... Alejandro, perdón que te interrumpa, este blockchain es, como vos decías, seguro y además es, eh, eh, digo, es, eh, es seguro porque es inviolable y, y no permite duplicidad ¿no? Es, una, es una unidad única cualquier cosa que pase por blockchain es único y, e imposible de copiar, digamos en general, imagínate, digamos, si vos vas a vender una propiedad, Sí. ¿Sí? Vamos a utilizar una, un ejemplo que le das un determinado valor, digamos, este, y la otra persona digamos, acepta ese valor y es una, una escritura pública, que se, se inscribe en el registro nacional de propiedades. Entonces, eh, eso es, es una actividad, digamos, que existe desde que el mundo es mundo, digamos, fue evolucionando, pero esencialmente es una actividad burocrática, digamos, en donde aparece un, un, un, dos partes, eh, a través de un escribano que da fe de esa operación y esa operación se inscribe en el registro público de propiedades para asegurar. De que vos tenés un título fehaciente De que la propiedad es tuya y que la compraste eh, de, una, de manera legítima ¿sí? Bueno Eso digamos, es una de las po Potenciales aplicaciones del blockchain En el futuro digamos, ¿no? Que dé fe entre las partes Que una parte le pasó a otra Una propiedad de algo a cambio de un determinado precio Y que quede en un registro que sea inalterable ¿sí? O sea, usarse más allá De, de, de del eh, del del bitcoin en este caso aplicado a por ejemplo una transacción de cualquier tipo o a un asiento sí. contable de cualquier tipo. Exacto, o contratos, por ejemplo, digamos este eh, que vos tenés un contrato futuro de algo, digamos, donde vas a comprar a futuro algo si se da a determinada condición, vas a comprarte dólares a futuro, sí. digamos este si el dólar, digamos, cuando llegue a determinado día y vas a comprarlo a una determinada cotización. Es, queda sentado, es como si fuera un libro contable, digamos, mundial, distribuido, en donde no, no depende de que haya un servidor funcionando, sino que está distribuido en muchísimas computadoras alrededor del mundo. Es algo extremadamente seguro, algo confiable, que acelera la... la la confiabilidad entre las partes, pero también le baja el costo de una manera dramática. O sea, imagínate, cuando un escribano va a hacer una transacción, digamos, el escribano tiene sus honorarios. ¿Por qué? Porque dispone de un tiempo para poder hacer esto, porque es una persona capacitada a lo largo del tiempo y, digamos, desarrolló su tarea. Después hay alguien que agarra ese título, lo inscribe en un registro público, también es una persona, hay que pagarle a esa persona, digamos, esa persona claro. tiene sus honorarios. Cambia todo, digamos, cuando vos empezás a entender digamos, que, que un montón de actividades que antes se desarrollaban de manera personal por gente capacitada... Digamos, a, a los efectos hay una, una herramienta que se puede programar, digamos, este, porque lo que tiene el blockchain es que es programable. Es como una base de datos, digamos, para hacerlo más fácil, ¿no? También, exactamente, digamos, este, distribuida, automatizada, segura, digamos, es programable, con lo cual tiene todas las características para revolucionar el mundo, no solamente de la finanza, sino el mundo de las transacciones virtuales a distancia. ¿Y esto ya se usa además de, de Bitcoin? Ha habido una evolución a partir del concepto de Bitcoin en una red que se llama Ethereum, digamos, que tiene que ver con contratos programables. Digamos. Esencialmente un contrato digamos, este, entre partes siempre tiene obligaciones de un lado, obligaciones del otro y qué pasa si sucede tal o cual cosa. ¿no? Entonces eso se puede programar. En el fondo, digamos, una vez escuché hablar a algún conferencista que decía que los abogados son los hackers del mundo este, Del, del, del mundo analógico ¿sí? Sí. bueno, ahora existe en el mundo digital, digamos, una herramienta que permite a las partes programar acerca de qué sucede cuando las obligaciones de uno no se cumplen o, o cuando las obligaciones del otro se cumplen para llevar adelante transacciones eh, eh, esencialmente te diría llevado a una manera muy simplista es eso, es bastante más complejo, sí, pero digamos a lo la gente, seguramente le, se lo simplificamos para que lo entienda y para que lo empiece a incorporar en su vida cotidiana, digamos, este, hoy por ejemplo firmás contratos de tarjetas de crédito, firmás contratos de televisión por cable, firmás contratos de telefonía celular, eso puede ser disrumpido dramáticamente por, por, por, eh, por el, la tecnología subyacente del blockchain. Ahora, lo interesante de esto, y donde yo veo la revolución, es que va a cambiar el concepto del precio. Porque muchas veces el precio, digamos, nosotros que trabajamos este, en el mundo real, digamos, con transacciones digitales, ves que los precios son altos porque vos tenés, por ejemplo, en el caso de Afluenta, digamos, tenés bancos que tienen miles de sucursales distribuidas en donde trabaja gente, alquilan localidad, un, un local, hay luz, hay telecomunicaciones, Pasan un montón de cosas en las sucursales físicas. Ahora, si no necesariamente trabajás sobre las transacciones físicas en una sucursal física, las transacciones empiezan a tener menor costo. Si son, tienen menor costo, se le puede trasladar ese beneficio de costo a las partes intervinientes. Lo mismo pasa con blockchain, digamos. ¿no? Este, empiezan a pasar que un montón de cosas que antes costaban muchísimo dinero, ahora empiezan a costar menos y el, y el precio empieza a reducirse. Bueno, estamos hablando con Alejandro Cosentino, que es el CEO de Afluenta, y vamos a hablar un poquito de Afluenta, lo decía al principio. Afluenta es una plataforma de, de créditos colaborativos que existe ya hace cinco años. Sí, sí, estamos volviendo 5 bueno, años. Por eso decíamos que re, verdaderamente son uno de los... más allá de que Alejandro conoce mucho la industria, que viene del, de la industria financiera tradicional, pero hace cinco años que está con, eh, con Afluenta y Y, y verdaderamente son, son pioneros en fintech en, en, en Argentina eh, Alejandro, contame un poco cómo les está yendo, en qué, en qué momento encontramos a Fluente, sé que hubo novedades de, de inversiones no importantes no, no hace mucho, contanos un poco cómo está el tema, el tema de los créditos Mira, el, la flota tiene una, un recorrido. Estamos trabajando hace siete años en la compañía, generamos la estructura jurídica y la, y la estructura tecnológica en los primeros tiempos. Después lanzamos hace cinco años y desde entonces venimos creciendo a tres dígitos por año, digamos. ¿no? Eh, Afluenta ya tiene una comunidad digamos, que supera a los 400.000 personas que, digamos, que han hecho, utilizado transacciones gratuitas o transacciones pagas y tiene una comunidad de inversores y de solicitantes de crédito cerca de los 20.000 clientes que ya interactúan dinero entre ellos. Entre ellos han interactuado cerca de más de 250 millones de pesos, eh, más de 8.000 8 préstamos generados y, y entre, entre las partes, entre quien financia y quien solicita crédito, han hecho más de un millón de transacciones, ¿no? Entonces se ha popularizado el sistema porque el 70% de los préstamos se fondea en menos de un día. Imagínate que antes, ya, volviendo al concepto de la tecnología en, en, que cruza, como vos decías, transversalmente las industrias, antes tenías que ir a un banco, digamos, este, para solicitar un crédito, te informaban de los requisitos, eh, vías, llevabas la documentación, completabas una solicitud, te contestaban a las dos semanas. Te quedabas esperando te a ver si te daban o no te daban la plata. Eh, tenés, tenés, tenés, este, algunas veces te llamaban por teléfono, otras veces te mandaban alguna comunicación para decirte si sí si o si no. Pasaba en promedio desde que una persona se acercaba a una sucursal hasta que recibía el crédito, en el mejor de los casos 30 días. Hoy una persona solicita tan, tan rápido como vos y yo estamos hablando, le damos una respuesta por sí o por no en 10 segundos. Eh, si la solicitud es aceptada, se le presenta a los inversores las fondean en menos de un día y al día siguiente trae el dinero. Claro. Eh, y pensá que eh, al haber tantos inversores Una solicitud llega a financiarse Hasta con 2.000 inversores Hay personas que solicitaron 250.000 pesos Que es el máximo de dinero que, que se puede solicitar a través de Afluenta Y que la financiaron 2.000 inversores 2.000 personas como vos y yo Decidieron prestarle desde 50 pesos Hasta 3.000, 4.000 pesos Para que esa persona pudiera llevar adelante El proyecto para el cual necesita financiación Eso es revolucionario digamos, ¿no? eh, Y esta es la manera en que la tecnología empieza a cambiar las finanzas. Tomamos al cliente, digamos, este como una persona, digamos, que necesita algo ya y tratamos de solucionárselo en el, en el tiempo en que la gente lo necesita, no en el tiempo que se puede producir el servicio. Claro. Por lo cual, ese es el gran cambio que trae la tecnología, posibilita todas estas cosas. Más ajustado a la necesidad de la persona que a la, la necesidad del banco que puede tener o no de prestar plata, ¿no? Sí, y, y además, viste, en general, digamos, eh, cuando trabajas a través de sucursales, digamos, hay colas y el, la persona en la sucursal no está o el que está, tiene, está haciendo otra cosa, O sea, en, en verdad lo que la, la, la tecnología tiene de fascinante digamos, en el mundo de las finanzas es que logra satisfacer a los clientes de una manera que antes no, no se lograba. Pensá que en Afluenta tenemos personas a las que, les podemos, eh, que aceptamos el, el pedido de crédito y que no, y aún así el 95% de la gente dice que está satisfecha con el servicio que le brindó Afluenta, aún cuando le haya dicho... Mira, no te podemos dar el crédito en este momento porque a lo mejor tu historial crediticio, porque estás muy endeudado, por la razón que sea, vemos que eso sucede. Pero Algunas le dijiste cien... que no, rápido. Rápido. La gente dice, no me hagas perder el tiempo porque mi tiempo es valioso. Y yo creo que la tecnología le está enseñando a la gente de que su tiempo es valioso y que la gente lo utiliza para lo que quiera. Alejandro, muchas gracias. Muy didáctico como siempre. Te mando un saludo grande. Abrazo, nos vemos. Buen día. Hasta luego. Vemos. Hablamos con Alejandro Cosentino, el CEO de Afluenta. Tanda y ya volvemos. Auspicio este programa. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos damos cuenta de que hay otras personas a las que tenemos que respetar. Ya sea en auto, moto o bicicleta, miremos antes de cruzar una esquina y démosle el paso a los peatones. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Yo puedo disfrutar con Fiverr. Cablevisión y FiberTel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más FiberTel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y FiberTel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017, inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisiónfivertel.com.ar. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. ¿Auspició este programa? Claro, es simple. <risa>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 Es un índice de confianza que hace la, la empresa eh, Vistage. Hemos, los, los hemos entrevistado acá en varias ocasiones. Eh, estos números arrojan que los CEOs proyectan una inflación para este año del orden del de 23,6% y un dólar un poquito por arriba de 18, 18, 20. Esto parece un número pero están bastante lejos de las metas oficiales de 17% para la inflación. Y de dólar de menos de menos 18, 1780, que es lo que, tiene, lo que tiene planeado, lo que tiene por lo menos proyectado el gobierno. El gobierno dice 17, los que manejan las empresas le están diciendo por lo menos 23, 23 6. Eh, los, los, los pronósticos eh, eh, son positivos, sin embargo, porque la encuesta dice que el 77% de los, de los entrevistados espera una mejora en el escenario... En el escenario económico para los, próximos, para los próximos meses Así que si bien hay, una, eh, hay un desfasaje Entre lo que piensa el gobierno Y lo que piensan los empresarios en cuanto a inflación Los que deciden los hombres de negocios Están expectantes de manera positiva Según los números de, de Vistage eh, El 38% de los empresarios encuestados Cree sin embargo que las condiciones económicas actuales Han empeorado en comparación al mismo periodo del año anterior raro viste tienen dice que la situación está un poco mejor está un poco peor que el año pasado pero que para adelante ven que va a funcionar que va que la cosa se va a recomponer mientras tanto ahí está el gobierno peleando con algunas cuestiones con eh, algunas cuestiones complicadas como la inflación temas que hemos tocado inextenso acá en solo negocios hoy tuvimos un programa muy de tecnología, hablamos de tecnología aplicada a los autos y de tecnología aplicada al mundo de las finanzas. Cada tanto uno que tiene su corazoncito con el periodismo tecnológico nos gusta, nos gusta hacer un programa 100% dedicado a la tecnología. Bueno, nos vamos a ir, nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, hasta, hasta dentro de una semana. Antes les vamos a recordar que tenemos una cuenta en Twitter que es solo negocios web y que tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar ahí en la web dentro de un rato vamos a subir el audio de este programa para que lo puedan escuchar otra vez eh, online para que lo puedan compartir por sus redes sociales vamos a dejar temas y links que tratamos en este mediodía en Radio LED nos vamos a despedir amigos hasta el mediodía Del lunes próximo a las 13 Cuando arranquemos con otro Solo negocios Ahora gracias por la operación En, este, en esta mañana, en este mediodía En Radio LED nos vamos a encontrar en 7 días Muy buena semana para todos Chau Esto fue Solo negocios.